Nadire Nadir. es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadire es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadire ingresando en www.nadirargentina.com. También puede seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570 Bueno, temas muy importantes Muy lindos Y tendríamos que pasar Los cortes al aire El día que Gastón quiera Que nos hundamos Definitivamente sí, Chau, nos volvemos Los eh. tres, vos también Noelia estamos los tres, Vamos los tres a prisión Después de lo que acabamos de hablar en el corte, cuando Gastón levante la perilla y todo eso salga al aire, estamos en el horno. Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Vamos derecho a la comisaría. Sí, Separación sí. por un lado, a mí me rajan de la Argentina, y Noelia no debería, no hace nunca más nada. Quédate tranquila que no hace nunca más nada. Javier Bianchelli, ¿cómo te va? Buen día. Hola, soy Víctor, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, bueno. Imagino que, que, que muy contento y, y muy eh, ilusionado también después de de esta victoria y como si no los resultados de anoche, la derrota de Obras, teniendo en cuenta que se puede jugar dos, que vas a jugar dos partidos contra Obras, digamos que el hecho de la postemporada depende de Quilmes también, únicamente. Sí, la verdad que sí, pero la verdad más, más contento y, y, y feliz por rendimiento que se le Nosotros sí, en ese tuvimos como, digo, juegos post. Eh, siempre que preguntan esas cosas, cuando me preguntan estas cosas, siempre digo lo mismo, estuvimos a un mes de, de no jugar la Liga Nacional y tuvimos el último equipo de cerrar contrataciones porque tuvimos que, que esperar eh, por el dinero que nos quedaba y los jugadores que, que podíamos contratar. Entonces, eh, hoy eh, ser ambiciosos o, o mucho más ambiciosos de lo que en principio teníamos que ser, lo, la verdad nos sacaría, sacaría de eso objetivo nuestro fue siempre de trabajar y mejorar día a día, y en fin, a buscar a esta vida nuestro en la tarde en medida de posibilidad. A ver, te Entonces, vamos a pedir bueno. que no te muevas mucho, porque se nos está yendo la señal. No sé si estás en un lugar fijo o no, este, pero tratá de no, de no moverte mucho, porque se nos va la señal. Estoy, eh, estoy quieto, estoy quieto. ¿Estás quieto? Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Este, sí. es mejor así. No se mueva, ¿eh? Este... No, Bueno, que, eh, bueno o sea, el rendimiento del equipo hay que tratar de mejorarlo siempre y entonces eh, a lo mejor viene viene un premio extra al final de la temporada. Eh, Javi, eh, contanos cómo fue el partido de ayer, porque instituto de, de una campaña buena en la Conferencia Norte, con un plantel este importante, con objetivos altos para esta temporada, eh, ¿qué plantearon, qué salió y, y cómo se llevó adelante eh, el plan táctico para ganar el 84-68 al equipo de Rearte? La verdad que Instituto es un equipo tremendo con una calidad de jugadores americanos realmente muy importante en sus puestos. Eh, entonces, bueno, tenemos que hacer un, un trabajo defensivo muy, muy prolijo, eh, tratar de congestionar la pintura cuando Green tenía la pelota, Eh, de cortar eh, un poco el circuito de los bases alimentando al resto y, y, y como siempre en toda planificación, jugar un riesgo y, y saber que te van a anotar pero bueno, elegir por dónde te anotan y, y quiénes te anotan entonces me parece que los jugadores hicieron un gran trabajo y un trabajo extra para para llevar el partido adelante Sin duda tu vas despacio es Luca bildosa pero qué temporada la de Basualdo y Flor, ¿no? ...jugadores que de algún modo los rescataste vos... ...porque uno venía a ser campeón en San Lorenzo... ...no tenía lugar... ...y el otro se había quedado en mitad de camino con obras. Sí, sí la verdad me pone muy contento... Eh, ...por ellos, ¿no? Porque porque bueno, encontraron... Eh, ...me parece su lugar para, para desarrollarse... Eh, ...encontraron su rol enseguida en el, en el equipo... ...se hicieron cargo... Eh, ...fueron apuestas que hizo el club... ...los dos con, con contratos de más de una temporada... Eh, y, y bueno y le están pasando cosas nuevas y las están asumiendo no flor titular en, en un equipo de liga nacional Basualo lo pivot titular en un equipo de liga nacional y, y se están haciendo cargo y les gusta y trabajan día a día para mejorarlo y eso la verdad me pone muy contento y ya lograste que luca disfrute lo que le queda en la argentina sí sí por momentos no porque bueno luca luca tiene tiene una particularidad que no pasa mucho, ¿No? Que aparte de jugar en Quilmes, es hincha de Quilmes, es su casa, es su su ámbito, entonces muchas veces eh la parte emocional también juega juega otro tiene otro valor, ¿No? Eh pero pero bueno de a poquito está disfrutando el día a día y todas las cosas que le está pasando. Lo decía Fabián de entrada de la nota eh depende de ustedes quedan ocho durísimos partidos y Pero te imaginas lo que va a ser el cierre contra Peñarol, tal vez pudiendo meter a ellos en play y usted por jugar play algo inesperado, ¿no? Sí, sí, bueno, esos son todos condimentos y, y, y suposiciones que, que a lo mejor te llevan a, a, a evaluar esas situaciones. Pero, pero bueno, me parece que falta muchísimo. Tenemos un fixture muy, muy duro, con rivales muy, muy duros y eh, si pensamos más allá de lo que de lo que vemos a lo mejor nos desenfocamos en por ejemplo mañana que tenemos que enfrentar a atenas otro rival durísimo y que viene levantada entonces bueno nada ponernos eh, unas metas cortas y, y tratar de cumplir eh, con este objetivo Estamos hablando con Javier Bianchelli, el técnico de Quilmes, buena campaña del de conjunto cervecero, eh, que bueno que tiene un, un, un duro fixture, como lo tienen todos, ¿no? de, todos los partidos eh, van a ser eh, complicados, todos los partidos difíciles, pero bueno, ahora con los resultados que se dieron y con la buena victoria frente a instituto, eh, depende mucho más de Quilmes todavía que de esperar resultados de tercero. Van con Atenas de visitante, eh, después tienen dos partidos de local que no son fáciles. San Lorenzo, Almagro y Obras Sanitarias. Y ahí te vas a estar jugando una final, ¿o no? como como Fabi? Vas a jugar contra Obras Sanitarias. San Lorenzo tenemos en Mar del Plata. Cla Exacto, primero lo tenés en Mar del Plata y después venís acá a, a, a Buenos Aires a jugar con Obras. Digo, ahí tenés dos finales. Sí, sí, dos finales contra dos rivales durísimo ¿no? Me parece el, uno de los mejores equipos de la, de la competencia y y Obras, eh, a lo mejor, eh, el punto débil fue su irregularidad, pero tiene un equipazo como para estar dentro de los cuatro primeros tranquilamente. Entonces, bueno, va a ser una, una medida y un desafío para nosotros también, para nosotros mismos, para, para mejorar el rendimiento del equipo. Javi, te mandamos un saludo enorme, gracias por el contacto, felicitaciones por la victoria. este Ya la mañana tuvimos casi una conexión, Ahí, este al mismo tiempo. Así que te agradezco mucho el, el, el contacto. Dale Fabi, te mando un abrazo grande a ustedes por llamar. Eh, y bueno, disculpá, estoy acá en el hotel con poca señal, pero bueno, espero que haya salido bien. No, salió todo ahí, bien, salió todo bien. bien. Quedate tranquilo, quedate tranquilo. Abrazo enorme bueno. y saludo al plantel. Eh otro Fabi, nos estamos viendo, un abrazo. Bueno, Javier Bianchelli, una mañana con muchos testimonios, el séptimo testimonio que tenemos en la mañana Record. de hoy, ¿eh? El récord. El récord no, no creo que sea récord. Uy, rompí la silla. No no dice nada, no dice nada, estaba estaba rota, ¿no? Estaba rota, bueno,